A partir de este momento comienza un programa de radio que no es como los otros, porque este suena fuera de lo común. tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa que se llama Fuera de lo Común Muy bien, Fuera de lo Común, desde Radio El Aprendiz, el aprendiz en el CFP24, en Morón y Artigas, Flores Sí, Morón 2538 Sí, no, me, no recordaba la dirección, por ese, el número, por eso no la dije No quería... ¿Qué tal estamos en esta tarde? En esta tarde divina, de calor, de mucho calor ...avecinándose una, una tormenta, dicen, esperemos que no, porque veo que se está abriendo, las nubes se abren. Es casi un clásico, ¿no? Los lunes de fuera de lo común... ...nos han acompañado. ...nos han acompañado las tormentas, pero hoy eh, se caracterizó el día por hacer un calor, para mi gusto, demasiado excesivo. Pero bueno, es eh, si bien no estamos netamente en verano, ya es, estamos ahí en la víspera de, de comenzar y... ...por mi parte entusiasmada con este último programa... ...no porque sea el último... ...sino por todo lo que tenemos para desarrollar... ...y todo lo que tenemos para... ...si digo compartir... ...me va a sonar como que me van a retar... ...es bueno a retar, sino a decir la palabra compartir... ...pero bueno, eh, todo lo que tenemos para oír y... y eh, ...o escuchar a nuestras compañeras en sus secciones... Y un montón de música, un montón de música, estoy diciendo cualquier cosa ya <risa> Sí, me parece sí, que estás te estás confundiendo Sí, estoy confundiendo mal, <risa> pero bueno eh, por, ser el último... por ser este el último programa, igual de todos de todos modos no debería suceder Pero eh, vamos a echarle la culpa al calor, todo el mundo le echó la culpa al calor al Y calor a, la, a la humedad de la ciudad de Buenos Aires Al cansancio de, del final del año, con este año que nos ha mandado de todo Y bueno, estamos esperando el fin de año, bueno, primero la Navidad y después el fin de año, que siempre en casa, cuando éramos chicos, siempre eh, nuestros padres y vecinos eh, estaban como siempre esperanzados ¿no? en ese brindis de feliz año nuevo, esperando que el año nuevo nos traiga nuevas cosas, eh, bueno, progresos, eh, lo que no está en este puede venir en el próximo. Bueno, un montón de cosas. ¿Vos recordás algo de, de la niñez? yo Eso me pasaba en la niñez con, con los vecinos, con, con el barrio. Y mira por empezar, está muy, muy lejana en mí la niñez, pero eh, algo vagamente recuerdo. Si bien no solíamos no somos muy de festejar y es algo que eh, hoy por hoy en mi familia continuamos con ese hábito, no somos muy de festejar, pero... Sí, esperando, como decís vos, eh, cambios, no haciendo un balance, porque por lo general la gente tiende a hacer eso del balance y quedarse a veces eh, mirándolo lo malo, pero no. Eh, yo en esta oportunidad estoy justamente en una época de cambios y esperemos que sea todo para mejor y estoy segura que así lo será y contenta, contenta con todo lo que viví, con la gente que he podido conocer pero eso es algo que lo vamos a desarrollar más desarrollar adelante sí. Más, más sí, sí. el final del programa pero eh, en cuanto cuando me refería al principio de que estaba emocionada y entusiasmada no justamente porque sea el último eh, y no tener que venir más sino al contrario eh, entusiasmada por llegar hasta este programa este número de programa y poder estar poder estar acá a pesar de todas las cosas que me han sucedido como le sucede a todos pero estar acá presente y poder, eh, suponiendo ¿no? e imaginándonos que del otro lado hay alguien, porque eso es la radio, la radio se trata de magia, y es como, ah, me, la imagino, como me la imagino yo siempre. No nos pusimos magia. de acuerdo nosotras, pero está justamente eso hoy, el tema de la magia, de lo mágico que es poder poder llegar a alguien que nos está escuchando desde el otro lado, ¿no? Así eso sí. de estar al aire, yo pensaba eso de de la voz en el aire, de sostener eh, lo que uno dice al aire, sacarlo y que alguien le llegue, que te escuchen, que uno pueda transformar desde su humilde lugarcito, acompañar, eh, tratar de transformar, o sea, también se me vino eso, o sea, estoy muy... muy bagué mucho este fin de semana con esto con estas palabras eh, de magia justamente no de poder transformar la realidad de, de, de alguien y la nuestra también porque este año eh, desde a partir eh, como dice mónica le contamos al oyente sí. que hicimos el taller de radio y en general nuestras caras al en el primer día es algo de, de total incertidumbre porque no no sabemos qué qué es lo que le encierra todo esto no Y bueno, y realmente es mágico lo que hemos encontrado y es magia también lo que podemos lograr con esto, de, con este micrófono, con el trabajo, que desde ya el eh, nombre a nuestro operador que nos acompaña hoy, que ha vuelto con nosotros, a Xavi Herrera, eh, Silvia Vives, que estuvo en, en varios programas y también nos, nos ha acompañado, que son docentes de, de acá, de, de la escuela y que es eh, la, la parte de ellos, eh, la, el área es... Operación de sonido, edición, eh, operación de sonido 1 y 2, edición, eh, operador, todo hay 1 y 2, eh, no 3 y 4, pero hay 1 y 2, o sea que se avanza. Y aparte eh, hay un trayecto, todo se conjuga con, con alguna otra especialidad también. Está el periodismo, el taller de radio, el periodismo el taller de periodismo gráfico, que es el que hicimos en esta segunda etapa que terminamos ya la semana pasada, con eh, nuestro también estrella eh, eh, periodista y licenciado en comunicación, eh, Fernando Zucker, que hoy nos está acá. Tenemos el privilegio de que tuvimos en estos en todos estos programas, que nos acompañe, que nos asista en, en nuestra, eh, quizás... Y qué importante fue, ignorancia ¿Y qué de importante fue largar... esa asistencia, perdón que te interrumpa. Sí, sí. Sin la presencia de él. Eh, creo que no estaríamos en este momento aquí, dicen el apoyo eh, no solo de brindarnos el espacio físico para poder eh, decir unas palabras en un micrófono, sino el, el apoyo incondicional y emocional y la importancia que eso tiene, al menos de mi parte. Y también esa, esa espadita, esa vamos a decirle un poco más eh, dulce, una aguja de tejer, cosa de no decir una espada, una aguja de tejer pinchándonos en lo que está mal y de vez en cuando diciéndonos, alentándonos en algo que hicimos bien. Así que bueno, eso nos hace tener más ganas todavía de, de, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo día a día, creo, aprender, aunque no llegues a, lo, a un objetivo determinado, y creo que lo, lo, lo estamos logrando igualmente, sin, sin ponernos un objetivo porque, bueno, el objetivo de, de comunicar, eso sí, así que me falta alguien más nombrar ah, nuestro nuestro también eh, compañero en, en el taller de radio, Néstor del Río, que nos hizo la, la artística de acá del programa de Fuera de lo Común eh, Eli Fasano que también hizo todos los Eh, los, los audios de los separadores eh, bueno, hemos armado entre todos este programa eh, las colaboradoras en las secciones, Norma Calizaya eh, Elizabeth Fasano también, Miguel Ángel Morales eh, Lea Privil eh, Mónica, que estamos acá conduciendo las dos, porque no es conducción y co-conducción para mí estamos las dos eh, sin ninguna etiqueta como dicen algunos ¿Qué es lo mejor? Es lo mejor, el, el, si bien, eh, como nos dicen siempre, no utilizamos mucho la palabra compartir, pero ¿qué es mejor no que eso? Que estamos compartiendo el espacio y tratando de que esa magia se transmita, eh, sin importar si es una o dos personas, o diez, o 20 o 30 las que nos estén pudiendo oír en este momento, eh, que esa magia esté siempre en el aire. Eh, por mi, En mi caso, particularmente, Desde muy chica la radio estuvo presente en mi vida y me acompañó en la niñez, mi adolescencia y también eh, ahora en mi adultez. Y tiene un, un encanto especial para mí la radio, siempre eh, significó esa palabra en mi vida, me la magia. Sí. Y el poder trasladarme y transportarme a otros sitios y, y esperemos que a los oyentes les suceda lo mismo. Eso esperamos. Por eso esperamos continuar el año que viene porque tenemos que parar la escuela la escuela cierra para un descanso. Nos tomamos unas de vacaciones <ríe> y se arranca de nuevo en marzo con, con todos los cursos. Ahora eh, justamente tenemos, bueno, lo sabía. No. <ríe> una canción que elegimos que vamos a poner ahora que siempre nos ha acompañado en los programas eh, de Gustavo Cerati, Magia. radial donde lo alternativo encontró su lugar. Llegó el momento de nuestra primera efemérides de hoy, pero antes Mónica las vías de comunicación. Si sí, nos pueden estar dejando algún comentario, un saludoito, alguna idea para el próximo año, algo que tengan intenciones de que les desarrollemos o de que sumemos al programa. A, o los que nos quieran decir, fuera de lo común, radio cfp24.com y en nuestra página de Facebook, fuera de lo común. Bueno, tenemos para hablar de derechos. Sí, hoy... Este, Fueron recientemente unas fechas muy importantes, eh, que casualmente eh, coincidían. El primero, el día 10 de diciembre, se celebró el día de la restauración de la democracia. En recuerdo del día en que el candidato radical Raúl Alfonsín asumió como presidente del país, poniendo fin a más de 7 años de, dicta de dictadura cívico-militar en Argentina una de las etapas más sangrientas de nuestra historia que esperamos eh, no se vuelva a repetir y que el pueblo tenga siempre memoria para que no cometa los mismos errores. Dicen que un pueblo sin memoria tiende a cometer los mismos errores. Esperemos que no vuelva a suceder sí, jamás. Sí, hay que tener memoria, pero otros dicen también que no hay que estar, es una forma de decir esto, Eh, mirando siempre eh, por el espejo retrovisor no, no hay que mirar adelante. hacia atrás y saber y ser conscientes y de ahí ir para adelante sin quejarnos porque también somos famosos en el mundo por ser muy quejosos los sí. argentinos y eh, por mi parte esta es una apreciación muy personal el señor eh, Raúl Alfonsín para mí es una persona muy eh, respetable porque ya sea que uno comparta o no sus ideologías o más allá de los resultados y de sus aciertos o desaciertos durante su gestión, que podemos estar de acuerdo o no en ellos, eh, fue muy importante y cómo sostuvo y a cuántas cosas se tuvo que enfrentar para defender esa democracia tan endeble con la que tuvo que volver este la República Argentina a reencontrarse. Y la verdad que es alguien a quien se le debe recordar con ese con ese respeto, como te decía, ya sea que uno comparta o no la ideología. Bueno, acá tengo algo. La democracia es abierta, es hacer la historia con los otros aunque no piensen igual. Y en democracia los otros somos todos. Eso me, me gusta mucho, los otros somos todos. O sea que dejemos de lado eso de los unos y los otros como como bandos, no poniendo brechas lo eh, no que bueno grietas pero brechas que no separen mucho no de las podemos tener nuestras ideologías pero también tenemos que reconocer y respetar a los demás a los semejantes y ahí bueno ir juntos como dicen muchos pero parece trillado pero es así sí sí pero justamente eh, esta palabra casualmente creo que también lo habíamos comentado en el taller de gráfica que a veces al ser una palabra que está muy usada, se le da un... Eh, vas a hacer algo sí, muy trillado, un mal interpretaciones uso. Interpretaciones sí. eh, así livianas, digamos. Tal cual. Y se tiende a caer en muy... En, en, no darle realmente la importancia que, que se merece. Pero bueno, celebremos que ese día sucedió y que hoy por hoy nos mantenemos en democracia. Cuando estuve leyendo diarios así no no vi mucho sobre recordar a Alfonsín en ese momento, pero sí hay muchos muchos videos sobre él. El, elegimos uno un audio muy muy pequeñito, pero que habla de ciertas ciertos derechos. Operador, el el audios número 6. <ríe> ahí vamos. Y si no lo esperamos, ¿eh? ahí viene. Porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta, ¿cómo juntos? ¿Hacia dónde marcha? ¿Por qué luchan? Tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el libertad general. Más un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Aldearis de la mía de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente Compramos el página, leemos a Galeano Cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente Menos mal que nunca tenga experiencia de robar Menos mal que nunca tenga experiencia de mentir Somos del grupo Los Alieres de Chal y le robamos melodías a él Como se Somos del grupo los ayeres de Charly Le robamos melodías a él Programas de radio hay muchos Fuera de lo común uno solo Este Seguinos por www.elaprendismedios.com.ar Recién escuchábamos a León Gieco con Los Saleres de Charly, eh, siempre tan, con tanta imaginación <ríe> y también hace uso de su magia León Gieco con sus letras. A mí me encanta, me parece muy divertido cómo dice las cosas en, de una manera muy muy divertida. Eh, tener y simple sí divertir y simple. simple como tiene que ser como tenemos que empezar a ser si no lo éramos los argentinos de una buena vez <ríe> eh, tenemos un uh, ya me mandé un qué mal comentarios sobre bueno primera invitación invitación a la fiesta de fin de año del fin de cuatrimestre pero se festeja en la calle en el cfp 24 en todos los egresados de los cursos, eh, nos juntamos para que los docentes, eh, nosotros tenemos el privilegio de recibir un diploma y bueno, hay grupos invitados, fiesta en la calle y ahí viene lo de la feria también. Sí, esta es la gran fiesta, gran como dirían, ¿no? eh, la tan esperada fiesta de fin de año. Y creo que es a partir de las 19 horas y hay eh, ferias, como bien decías, Eh, comidas comida eh parrilla con, creo que también hay comida vegetariana vegetariana vegana los sí. chicos de, de la cantina también hay música en vivo música en vivo eh, y bueno y también eh, la, la el momento importante de todos los y esperado por todos los, los alumnos del CFP ¿no? el recibir eh Sí, son diplomas. muy conocidas las fiestas de, de fin de año del CFP24, porque como se hace en la calle, los vecinos se acercan y bueno disfrutan de la feria, de, de los productos que, que se venden. Ah, nos acerca acá nuestro operador el nombre de los grupos. ¿Los grupos, uno de ellos? Vértigo López y Falso Bostezo. 22 y 23 horas se van a estar presentando este viernes de... 16 de diciembre en nuestra yo digo nuestra fiesta porque también soy sí, alumna de del cfp y me considero parte del cfp así que nuestra fiesta eh, del 16 eh, como les decíamos eh, vengan a compartir con nosotros en la, la feria a comprar y eh, van a tener eh, miles de de, de, de pros de productos para elegir y eh, de productos de emprendedores de la feria que se da durante todo el año en la escuela, eh, acá en el patio de, del CFP, eh, bueno, donde hay ropa, en eh, fin, hay productos para la casa, para el consumo, y hablando de eso, el consumo responsable. Productos de la economía social, solidaria, y bueno, hay que conscientizar izarnos todos de empezar a cambiar más allá de las modas que se hablan por otras zonas de, de, de nuestra ciudad eh, en todos los barrios en, ot en otros lugares eh, ahí se está se está armando eh, una, una web yo no una página web yo no, no entiendo nada de todo eso pero se está armando con todo un mapa de los puntos de venta. Un circuito, un circuito de, de, de venta. Sí, sí. yo le llamo hoja de ruta, sí. como para que bueno, una de ellas que seguramente estaremos es el CFP 24 donde durante todas las jornadas escolares tenemos eh, la cantina que, que tiene el almacén de herbacio Y con la venta de productos, ¿no? del consumo responsable, de eh, sin agrotóxicos, de empresas familiares, eh, de cooperativas recuperadas, de empresas recuperadas, en, en la forma de cooperativa. Y bueno, tenés un montón de, de productos para empezar a consumir con precios justos, con precios justos, justos y bueno, con, con como le digo yo, alimentos con historia. Alimentos que uno sabe de dónde vienen y el proceso que tienen, eh, más allá de los componentes, que siempre todo las grandes marcas lo dicen también, pero pero eh, acá sabemos bien eh, cómo todo el proceso que lleva el producto. ¿no? Y Hasta lo más importante, eh, conocemos la historia generalmente eh, de las personas que están detrás de, de ese producto, también. que suelen ser eh, de una empresa familiar y o sino de como decías vos, de, de empresas o fábricas recuperadas. Sí, productos y, de, de trabajo no esclavo eh, hacia las personas que sin abuso, digamos, de, de, de, de, de, de, de con valor a los derechos. Sí, justamente a colación de lo que vamos a desarrollar eh, de los derechos humanos, ¿no? Es algo eh, tan importante. Hace hombre, poco escuché a de un gerente de... de de comercio digamos de supermercados que decía que las marcas ellos esas pequeñas marcas mal mal llamado de esa forma eh, no les da resultado porque la gente siempre elige las las primeras marcas no eh, otros dicen que son marcas de, de digamos de al no conocerlas no no no no se van para eso van, entonces tienen pérdidas en esa mercadería Pero yo creo que nosotros no tenemos que guiarnos por toda esa comercialización desleal, pienso yo, hacia las propuestas de estos, de estas grandes cadenas de supermercados para, para hacer que la gente vaya ciegamente. Eh, eh, no sé, me sale eso de la rebelión de las masas, ¿no? Uno de a poquito tiene que ir eh, pensando en, en transformar las realidades, no ver eh, otra cosa y si siempre queremos ver otro horizonte bueno una forma es esa reconocer y, y, y, y saber ver y saber buscar también eh, todo esto para para cambiar para cambiar las cosas y ojo esta es mi palabra ¿eh? no es de alguien solamente sino sí, y aparte el tener conocimiento porque eh, a mí me, han, me ha llegado eh, la información de algo que desconocía por completo eh, hay una ...marca grande de supermercados... Eh, ...que ha sacado toda una... ...no es que ha sacado... ...ellos trabajan una línea de lo que es eh, panificados... ...productos de panadería... ...que se venden eh, dentro de los hipermercados... Eh, ...a cierto precio... ...y ahora han abierto una segunda... Eh, ...empresa, una segunda cadena... ...en donde comercializan estos panes... ...y estos productos de panadería... Y, pero que la gente desconoce por completo que son los mismos que salen desde ese hipermercado solamente que le han cambiado el nombre y están eh, posicionados en la mayoría de, de los centros comerciales no solamente de provincia sino también de capital eh, pero ahí tenés un claro ejemplo o sea el mismo producto ellos solamente por ponerle una marca lo venden a cierto precio, cierto que eh, cambiándole sin siquiera ponerle el rótulo de, de ese gran hipermercado, ya lo comercializan a menos del 50% del valor que por lo general la gente va y lo, lo compra. Así que bueno, y este es solo uno de los casos. Eh, te había comentado eh, el otro día, sí, por eh, que en el, las sedes del inta que se están en Castelar, también hay ferias de los de los productos que se cosechan en que se siembran en ese sitio y eh, los días viernes hacen una feria eh, abierta al público donde se pueden ir y comprar eh, productos directamente de, desde el productor y directamente desde el mismo sitio donde se lo están cosechando. Sí, aquí también en la escuela y en la casona de flores, aquí a mitad de cuadra, en la otra cuadra, eh, está en Morón 2453, pero también podés acercarte acá a Morón 2538 en la escuela para saber los teléfonos, eso, cómo contactarte, porque en la feria generalmente y cada 15 días creo que traen, arman bolsones de los productos que... de, de vegetales que, que van saliendo no O sea que ya tenemos ahí sabemos que van saliendo de directamente en poco tiempo de la tierra hacia el consumo nuestro y no que vienen anda a saber de dónde congelados y que sé yo. como diría el clásico eslogan de la tierra a su mesa sí. <risa> bueno les recordamos entonces este viernes la gran fiesta de fin de, de curso y eh, los esperamos todos para que vengan a disfrutar para ese festejar día. juntos para festejar porque juntos. festejar es eh, el, el festejo hace que vos eh, para lo que viene o sea el festejo crea energía por eso hay muchos eh, en la música en las en las, en las tribus antiguas eh, hay eh, muchos instrumentos de percusión porque eso hace da fuerza da mucha crea mucha energía evoca la energía la buena energía para lo que viene Para lo que va a venir, por eso hay que festejar, eso Entonces, que antes hay que hay que festejar todo lo que se pueda, por eso queremos que nos acompañes. Y que vengan a festejar viernes. y como les decía, van a estar tocando Vértigo López y Falso Bostezo a las 22 y a las 23 horas. Bueno y venite antes para compartir con nosotros, para de comer, vernos muy sorrientes, recibiendo todo. Para y ahora tomar, vamos dice. con una canción de la Mississippi un día más que se va algunos, y los que no pueden contar la vive igual si cuando llegas a tu hogar cada noche se pensás, un día más un día más se me va ¿A dónde dejaste tus sueños que no los podés encontrar? Están en una casa de empeño, con sueños que nadie va a usar. Y así solo existe el tiempo, y lo otro es todo un de la sociedad. ¿Por qué no reflexionas Ya no i vas por los demás. Y un día más, un día más se eh, te va... En segundos, vamos a la tanda y continuamos con la sección de Lea Privileg. El Aprendiz, radio online del CFP24. www.elaprendizmedios.com.ar La mejor música, la mejor compañía. Estar informado es prevenir, es poder, es saber salud. A continuación en Fuera de lo Común. Desde este espacio de la columna Saber Salud, quiero comentarles algo que me ocurrió relacionado con la tecnología, más específicamente relacionada a la comunicación y un hecho que tiene relación directa con la salud. Hace pocos días se instaló en los medios una polémica acerca de una implementación que permitía el uso de los celulares en las aulas. Hubo quienes se horrorizaron frente a la situación, pero será porque no se han dado cuenta aún que no se trata de un teléfono. Así como todo el mundo está encantado con el uso de la computadora en las aulas, no se han concientizado de que es una herramienta más y que se puede estar más concentrado buscando el material de acuerdo a la circunstancia y que es igual a distraerse hasta mirando al techo si la exposición no es interesante. Cuando nos referimos a las nuevas tecnologías, nosotros, los de la generación de los no millennials, los no nacidos bajo el signo de internet, tenemos ciertos reparos y muchos no logran comprender el alcance de desarrollos que en ocasiones son de suma importancia por su inmediatez. En una búsqueda, en un periodo de auxilio, en la ayuda frente a una emergencia o una discapacidad, sorprende el uso de lo que ahora es lo más común, un celular, al que personalmente no defino más como un teléfono, sino que es, además, un teléfono y que gracias a eso pude comprobar su eficiencia y tuve una gran felicidad de poder disfrutar de que una convergencia entre tecnología y buena voluntad haya dado un maravilloso resultado en un tema de salud. Un par de semanas atrás, estando encendido el televisor, emitiéndose un magazine de actualidad mientras realizaba tareas, se presentó en dicho programa una señora de condición muy humilde contando que su hijita de tan sólo 8 años había sido trasplantada de médula y que este trasplante había fracasado su hijita además estaba tomando una medicación justamente por esta circunstancia que se le había terminado y ahora no estaba recibiendo porque en donde se la solían proveer no había en existencia y por su elevado costo estaba fuera de su alcance y que ella, la mamá, no podía trabajar porque tenía que dedicarse al cuidado de su hija, lógicamente, y que además por esta condición del rechazo del trasplante necesitaba elementos para mantener la higiene de la casa ropa de cama, utensilios y lo que uno pudiera darle ya que la vivienda que también fue mostrada en dicho programa eh, también era una vivienda precaria. Me conmocionó el pedido pero era tan breve el tiempo de exposición del graf con un número de whatsapp que estaban mostrando que no lo pude retener. Me angustié mucho ya que mi disminución visual hace que identifique la lectura, entonces se me ocurrió quedar a la espera de si lo llegaban a mostrar nuevamente, con el celu todo en función cámara, ya que ha pasado a ser para mí, también anteojos, lapicera, lupa, mil usos, y sucedió, pude fotografiar la pantalla, Envié un mensaje preguntando el nombre del medicamento y la dosis, ya que yo quería saber cuál era el costo. El celu todo también me mostró el precio del remedio, y que era verdaderamente inaccesible. Pero yo ya tenía la flecha clavada y pensé que haría todo lo que tuviera a mi alcance. Envié el pedido desesperado retransmitiendo el número de WhatsApp por si querían corroborar la veracidad del pedido. Lo hice a todos los medios de los que iba teniendo conocimiento y a varias fundaciones por la vía de comunicación de mi conocimiento. Pasados unos días me volví a comunicar con la mamá y lamentablemente no había noticias del remedio. Me sentía mal por el fracaso y porque yo sabía a quienes lo envié ...y que ningún medio volvió a repetir el pedido. Seguí insistiendo. Esta semana recibí una foto de un número de WhatsApp desconocido. Al abrirla, me di cuenta que era de la mamá con su nena. Me comuniqué de inmediato y me contó que estaba feliz porque había recibido la medicación... ¿Qué les puedo decir? Bendigo a todos los que tuvieron algo que ver con este invento, este sueño, esta maravilla que en algún momento fue una locura, una utopía, a las legiones de mentes y manos que llegaron a su concreción y pido que se sumen a utilizar sus virtudes para ir por más. Por eso, por la esperanza, elegí un tema para el cierre de la columna de hoy que así se llama Hope, bautizado así en inglés, por Alejandro Lerner, su creador. Gracias. Dime dónde se fue el tiempo. Creo que llegó el momento de ya no mirar atrás. Si una puerta se cerró, una nueva se abrirá. Si es una cuestión de fe, el milagro ha de llegar. que tu con ustedes Elizabeth Fasano leyéndonos un poema de Gustavo Adolfo Becker. Poemas del alma te hacen soñar, te hacen imaginar, te hacen sentir que todo es posible. Hola, estamos en un nuevo bloque de poemas del alma y hoy te voy a leer un poema de Gustavo Adolfo Becker se llama Rima y empieza así Volverán las oscuras golondrinas En tu balcón sus nidos a colgar Y otra vez con el ala a sus cristales Jugando llamarán Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura, mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán, volverán las estupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas, tus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos. Las palabras Ardientes a sonar. Tu corazón. De su profundo sueño. Tal vez despertará. Pero mudo. Y absorto. Y de rodillas. Como se adora. A Dios. Ante su altar. Como yo te he querido. Les engañate. Así. Así no te querrá espero que les haya gustado este poema y también quería comentarles que gustavo adolfo bercker nació en sevilla el 17 de febrero de 1836 y murió el 22 de diciembre de 1870 tenía 34 años muy jovencito fue poeta y narrador español perteneció al movimiento del romanticismo sus obras más célebres son las rimas y leyendas. También fue periodista y tiene monumento en Zaragoza en su honor. Espero que les haya gustado y que nos dejen algún comentario en el que le gustó, qué poemas le gustaría que, que recite. Así que bueno, nos vemos muy pronto. Hasta luego. Ves Yo no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo Lo que quieras Bien o mal De lo común. Un espacio para ti. Para mí. Y para toda la comunidad de Flores. Sentido de pertenencia. Compromiso social. Sentimiento hacia el otro. Y hacia nosotros. Gracias Neder por estas por estas cortinas divinas con esta música. Acá damos la bienvenida a nuestra compañera Norma Calizaya. Hola, hola Norma. Hola, muy buenas tardes a todos, a ustedes chicas también. Bueno, recién me estoy incorporando a la mesa, <ríe> cuestiones de trabajo, pero bueno, llegando siempre. Contenta, como, como bueno. nosotras seguramente, por este último programa, después de todo este trayecto que hemos tenido en este cuatrimestre. Tal cual, muy contenta y bueno, también este por el aniversario de la radio también. También, que más sí. adelante vamos a hablar sobre eso. Sí, sí, muy contenta por eso y en minutos, en muy pocos minutos eh, vamos a, a estar con Norma la con la de sección de mitos y leyendas y, leyenda. y esta vez traemos, traje la leyenda de las cataratas del Iguazú está Buenísimo. muy muy buena en, antes Mónica vamos sí. a conmemorar sí a recordar al querido John Lennon eh, este 8 de diciembre se cumplieron 36 años de su asesinato Eh, Lenin era un ferviente pacifista, activista, eh, político eh, Integrante de Los Beatles De la banda de la cual se separó eh, Justamente para dedicarse a una carrera solista Y eh, dedicarse de lleno a, no diría una, una carrera más que nada comercial, sino a eso, al defender los derechos humanos y a pregonar el, el tema de la paz, la paz mundial y eh, la paz entre los hombres y la igualdad entre los hombres. Eh, Lennon nos ha dejado eh, unos temas al nivel musical impresionantes, es un legado importantísimo, pero más que nada, eh, ese recordatorio, ¿no? esa idea, esa ideología de la paz y de la igualdad entre los hombres y defender los derechos de, de los hombres. En, en un reportaje publicado eh, un 8 de agosto de 1971, John Lennon citó, el arte es solo una manera de expresar el dolor. La única razón que me llevó a ser estrella es mi represión. Ninguna otra cosa me hubiera empujado a todo eso. Si yo hubiera sido normal, no hubiera sucedido. Y mi represión se debía a que nunca fui querido. Y sin embargo, a pesar de todas estas cosas que él nos dejaba en claro en esta cita, en ese reportaje, eh, cómo fue un ferviente defensor de la paz y de la igualdad. Sí, a propósito de eso, hace poquito, en octubre, a fines de octubre, hay una ONG de mujeres eh, que de las distintas religiones, eh, de la religión judía, católica y musulmana, que se han unido para, para pedir por la paz ¿no? en, en estas zonas, de en, creo que en Israel. Bueno, es una ONG que se puede, se puede encontrar fácilmente para interiorizarse de, de lo que hacen y están pidiendo eh, por la paz y por el cambio. También el cambio del mundo mundial en lo que se refiere a esto, ¿no? En los derechos de las mujeres también. Y, bueno, la canción que elegimos hoy de John Lennon para recordarlo, justamente dicen, me dicen que soy un vago por querer eh, por hacer lo que hago. Eh, pero simplemente eh, miro las ruedas eh, moverse, creo. Mirando las ruedas se llama, es en, en la traducción, ¿no? yo no la voy a decir, vos la podés decir en inglés de John Lennon Watching the Walls Mirando las ruedas y habla sobre ese cambio en su vida Well, they give me all kinds of warnings To save me from ruin you miss the big time boy this radio online del cfp24 www.elaprendizmedios.com.ar la mejor música la mejor compañía ¿Entro yo directo? Adelante, Norma. Bueno, Laura, eh, bueno como vamos a hablar de las cataratas del Iguazú, eh, vale recordar que es el patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO en 1984, fue declarada. Eh, fue descubierta por el adelantado Álvaro Núñez Cabeza de Vaca en 1942. Eh, también... Eh, ...es una de las siete maravillas del mundo considerada... Eh, ...el río Iguazú está ubicado en la provincia de Misiones... Eh, ...Argentina y eh, el estado brasileño del río Paraná... ...posee una abundante biodiversidad... ...y una especie faunística... ...por eso justamente también es una de las siete maravillas del mundo... ...y también cabe destacar que por su anchura... ...supera cuatro veces... ...a las cataratas del Niágara... Ah. ...o sea que... Eh, ...de Norteamérica no y no hay nada que envidiarle a otras... ...a Sin otras... Color de, ...de agua... ...bueno... Eh, ...como dijimos hoy... ...vamos a contar la leyenda de las cataratas del Iguazú... ...cuenta la leyenda... ...que hace muchos años... ...habitaba en el río Iguazú... ...una enorme y monstruosa serpiente... ...cuyo nombre era Boy, una diosa guardián, hijo de Tupac. Los indígenas guaraní, una vez por año, debían sacrificar una bella doncella, arrojándolo al río para entregársela a Boy. Para esta ceremonia se invitaba a todas las tribus guaraní, desde la más cercana hasta la más lejana. Así fue que en un año llegó al frente de su tribu un joven cacique llamado Tarobá, quien al conocer a la joven doncella india se enamoró de ella. De ella. Él, al conocer a esta muchacha, trató de evitar su sacrificio. Fue así que para salvarla solo pensó una manera de solamente raptarla en la noche anterior al sacrificio cargó con la doncella en su canoa e intentó escapar por el río Boy que se había enterado de esto se puso furiosa y su furia fue tal que encorvando su lomo partió el curso del río formando las cataratas atrapó a Taurabá y a Naypi a él lo transformó en los árboles que hoy podemos ver en la parte superior de las cataratas y a la cabellera de la bella india en la caída de las mismas. Luego se sumergió en la garganta del diablo y desde allí vigila a los amantes que no vuelvan a unirse. Pero, sin embargo, en días de pleno sol el arco iris supera el poder de Boi y los une como un puente de amor en la eternidad por siempre. Bueno, este es un poquito de la leyenda. Qué linda historia. Historia de, de amores y desencuentros, ¿no? En las leyendas. Y que están, que duran, por lo que cuenta la historia, du, duran para siempre. No, quizás y son no... da, también transmitidas eh, por los originarios de estos pueblos, ¿no? Sí, de pueblo sí, guaraní. de los guaraní. Y como siempre decimos, este, son, hay varias versiones de esta leyenda de todas las leyendas que se hace son hay varias versiones que van cambiando de un poquito sí. bueno dicen que la, no hay nada mejor que la transmisión oral para darles esa esa, esa recreación continua a las leyendas justamente sí, por eso tal cual tal cual ahora bueno también eh, vamos a hablar este un poquito comentar más que nada de la comunidad teoca arandú que es una comunidad guaraila que está justamente ahí no Sí, en la zona toda de, de las cataratas y, y prácticamente todo misiones. Sí, sí. Eh, vamos a bueno pedir disculpa también a los oyentes porque la verdad que la lengua guaraní no es mi fuerte. Ni así la que, nuestra tampoco, no te así preocupes. Así que si algo fallamos, bueno, sepan entenderlo Vía guaraní. Ñanderú nos creó en esta tierra, en esta América, para que disfrutemos de la naturaleza y la cuidemos. Antes de que llegue el pueblo blanco, nosotros éramos millonarios, ricos en la naturaleza. Había muchos animales. No faltaba nada para comer. Teníamos las frutas, el río, los peces, los árboles. Cuando el blanco nos invadió, nos quitó las tierras por 500 años. Nos han violado y maltratado. Ahora quedamos pobres, pero todavía existimos. En la cultura mbiá, su creador Ñanderú, y la naturaleza son lo mismo, porque la naturaleza, la música y la danza comparten el indisoluble vínculo de todas las cosas. El 30 de diciembre de 1810, Manuel Belgrano redactó un reglamento para el régimen político-administrativo y reforma de los 30 pueblos de las misiones. Un cuerpo legislativo que Juan Bautista Alberti utilizó como base de la Constitución Nacional de 1853. Que sería bueno poder buscar y, y encontrar estos puntos, ¿no? Sí, Algunos sí. puntos eh, tiene Mónica para mencionarnos. Sí, aquí un resumen de los puntos salientes de los que nos mencionaba Norma. Todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode, como no sea atentando contra sus semejantes. Suspensión del tributo por 10 años hasta que puedan producir y también vivir dignamente. Establecimiento de escuelas gratuitas de primeras letras, artes y oficios. Fomento del comercio de los productos de las comunidades. Igualdad absoluta entre criollos y naturales. Habilitación para ocupar cualquier empleo, incluso militar y eclesiástico expropiación de las propiedades de los enemigos de la revolución reparto gratuito de esas tierras entre los naturales provisión de semillas y elementos de labranza hasta que puedan procurárselas por su cuenta elección de un diputado por cada pueblo para asistir al futuro congreso perdón, para asistir al futuro congreso nacional que será mantenido por la Real Hacienda formación de una milicia popular que llevará el nombre de milicia, milicia patriótica de misiones. Derechos laborales. Los excesos horrorosos que se cometen con los naturales, de cuyo trabajo se aprovechan sin pagárselo, además hacen padecer con castigos escandalosos. Todos los trabajadores deberán cobrar en efectivo no aceptándose de ningún tipo de vales o bonos. Los patrones que no cumplan serán multados por las primeras... Ves en 100 pesos, por la segunda con 500 y por la tercera embargado sus bienes y desterrados. Destinando aquellos valores por a mitad del al denunciante y fondo de escuelas Pena de muerte para los que apliquen castigos corporales a sus trabajadores. Estos son los más salientes de los que nos mencionaba Norma. Se me pone la piel de gallina. Sí. Eh, en 1810 sí. fue esto, pensado y elaborado por Manuel Belgrano incorporado en 1853 como bien nos comentaba Norma. habría que ver cuántos de ellos habrán cumplido y cuántos de estos hoy estarían vigentes eh, con el tema de el reparto de semillas y el no abuso contra los trabajadores y naturales bueno imagínense que en toda esta en lo largo de esta vida después de esos años eh, siguen hoy pidiendo a través de, de la voz, ¿no? de sus canciones, de su, la, la canción, por ejemplo, que, que vamos a escuchar ahora, es una canción muy popular de estos pueblos, de esta tribu y otras, de estas comunidades, mejor dicho y, y bueno y siempre se dan cantadas por por niños y jóvenes por eso los coros y este eh, quiero mencionar también a este músico Ramiro musoto que fue un muchacho que murió en 2009 eh, de acá argentino de Bahía blanca y que se, se radicó en Brasil y se interesó muchísimo por la cultura de los minví que también es la es toda la, la zona Bueno, sí, también hoy la comunidad, eh, más que nada los pueblos originarios, siguen luchando por sus derechos, y así como también ahora un poquito Manuel del no ellos siguen luchando hoy en día por todo eso. Así que, este, eh, más que nada, imagino que todos los años van a seguir luchando para por su pequeño territorio, porque ellos, como dice acá, ellos eran libres, eran todo de ellos. Claro, y son los originarios, día, la palabra lo dice, los claro, originarios de esa tierra. Y de a ellos uno. más bien lo van como perdiendo, o sea, más chiquito, más chiquito, así que... No sé si habrán notado ustedes que en uno de los puntos dice establecimiento de escuelas gratuitas de primeras letras, artes y oficios. Uh -huh. Como se menciona, mira Laura, desde 1810, las artes y el oficio. Sí. Que bienvenido sea, ahora se están retomando desde un tiempo a esta parte porque durante mucho tiempo se fueron olvidados y reemplazados por máquinas y dejado un poco de lado eh, el oficio y la mano sí, del hombre. Sí, sí, tal cual, en, y en todo sentido. Sí, uno Así. de los cambios que tenemos que empezar a hacer es eso, a mirarnos hacia adentro, pero no solamente hacia adentro de nuestro ser, sino también hacia adentro de nuestro país, de nuestras tierras, de nuestra gente, nuestros originarios que todos tenemos un poquito de ellos, desde donde así tengamos eh, anteriores eh, de, de países de Europa, como España, Italia, en mayoría, tenemos, siempre tenemos esa en algo nuestro que está que está a la vista. Está a la vista con mirarnos unos a otros. un poquito en el corazón, ¿no? Por eso vamos ahora a esta canción, lindísima, que nombra también a varias de estas comunidades. lo común? Escuchanos en www.elaprendismedios.com.ar Seguimos con nuestra cortina con el querido Palo Pandolfo que me encanta porque las palabras las palabras están a punto de salir como siempre aunque no lo creamos ahora es la parte de agenda que tenemos aparte de la la fiesta de la escuela, empezamos, arrancamos con eso y seguimos con Agenda Musical. Compónica. Sí, empezamos este el viernes 16 con la gran fiesta de fin de año en el CFP 24. Despedimos el año cortando la calle, armando la feria, entregando diplomas y bailando con bandas de música en vivo. A partir de las 18 horas en la esquina de Morón y Artigas, en el Centro de Formación Profesional número 24. Y el sábado 17 te cuento que eh, se va a estar presentando una función de abracadabra por el grupo de teatro comunitario Alma mate de Flores a las 18 horas en la Plaza de los Periodistas, Avenida Nazca y Neuquén. Y también tenemos para comentarles que ese sábado 17 de diciembre a las 22 horas en Tabaco, en San Telmo, Eh, se está presentando una banda de Lander de la zona oeste de Lomas del Mirador llamada 10.000 metros que estuvo presentando unos uno de sus temas en, en un programa de acá de la radio, del Aprendiz en Manda al Aire estuvieron en vivo haciendo una sesión de acústico y también van a estar otras bandas eh, se pueden adquirir las entradas anticipadas a solo 50 pesos en todos los locales de locura o si no el día del evento en la puerta del mismo, a 70 pesos. Y los invitamos porque es una buena experiencia conocer bandas nuevas y más de Lander y darles un, un apoyo. Eh, y están volviendo al ruido después de, de un tiempo que estuvieron parados sin salir a tocar. Sí, no Así hay que, que privarse de la música. No, y para Y estar nada. abiertos a... A disfrutar de la música. ¿Y tenemos también alguna y, presentación más de sí, alguna banda? Sí, sí, eso te iba a decir que eh, más allá de que ahora hay eh, miles de opciones donde oír música eh, mediante la tecnología eh, nada se compara al oír la música en vivo. Es una ah, nunca, experiencia jamás. una experiencia eh, muy grata, así que anímense y vayan a pasar un buen momento a tabaco, como les decía, en saltel San Telmo, en Estados Unidos, eh, 2.65. El sábado 17, a partir de las 22 horas. Y eh, también les comentamos que el día 29 de diciembre, jueves, eh, Infesta Zombie llega al oeste, en La Cuadra Bar, Avenida gaona 2195, Ramos Mejía. Eh, es, este También para ir y disfrutar de música en vivo, Tomar algo, pasar un buen momento. La entrada es libre y gratuita. Así que vayan a disfrutar de también una muy buena banda. Y como decíamos... Estoy pensando nada que de... nada nada de lo que estamos eh, imitando se superpone. Así que no, estamos, no, estamos para ir, sí. para empezar a, a festejar y despedir el año. Sí, es viernes, viernes eh, 16, a la fiesta de... El CFP 24, el sábado 17, pueden ir a disfrutar de la presentación de abracadabra en sí, la Plaza de los comunitario para la gente. Sí, obviamente. Y el sábado 17, pero ya por la noche, en Tabaco, en San Telmo, con 10.000 metros, eh, la banda de un compañero de acá, de la radio. Y el 29 llega a la cuadra al oeste Infesta Zombie, Avenida Gauna 2195. Y también eh, a, acá me están eh, comentando que también se va a presentar eh 10.000 m el día de Justo eh, a Infesta Zombie, justo a Infesta Zombie que tenemos algo para que lo conozcamos y todos. Y ahí vamos a estar si no presente. Ahí vamos a estar presente Laura, ¿no? Sí, vamos a todo. Vamos Norma todos. también, Norma te invitamos también Vengo. si quieres sumarte. Por supuesto. Por y a supuesto. todos los que nos están escuchando también, invitamos. Así que ahí vamos con, ¿cómo se llama el tema de Infesta Zombie? Operador, díganos, díganos, por favor, su voz. Mm, me parece que el operador no quiere hablar. Pet <ríe> Cementerio de Animales. Ah, en inglés, Cementerio de Animales. Estamos oyendo eh, un cover de Los Ramones, eh, hecho por Infesta Zombie, Pet Cementeri. Los invitamos nuevamente a que vayan a oírlos en vivo el 29 de diciembre a la cuadra en el oeste, en Ramos Mejía, junto a 10.000 metros. Con el espectacular bajista Xavier Herrera. Javier Vamos a la tanda después del tema. ¿Querés estudiar?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 Feria de Artigas presenta Tarde de fiesta en la calle Para encontrarnos, para conocernos, para tejer redes Para compartir y construir Feria de Artigas Música en vivo, artesanos Emprendedores, charlas, talleres Gastronomía y toda la mejor onda Sábado 2 de noviembre de 12 a 20 Cerquita de Plaza Flores, Morón Artigas Feria de Artigas Que no te la cuenten, vivila Queremos invitarlos a una grata noche de cena y baile Sabiendo que aparte de disfrutar de una grata velada están colaborando con la formación profesional de todo aquel que quiera aprender. Solo tiene que acercarse el segundo sábado de cada mes al Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690 de esta capital. Recuerde que tenemos ambiente climatizado. Clos de Cine CFP24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 Feria de Artigas Para encontrarnos, para conocernos, para tejer redes Feria de Artigas Cerquita de Plaza Flores, en Morón y Artigas Que no te la cuenten, vivila, vivila, vivila, vivila, vivila. Escuchando el Aprendiz, Radio Online del CFP24. Quédate con nosotros. El momento ha llegado. La espectacular columna de nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Morales. ¿Hasta cuándo? A través de elaprendismedios.com.ar ¿Hasta cuándo? Un espacio pensado para superar los obstáculos que tenemos en nuestro barrio. Eh, buenas, buenas. Y vamos a empezar. ¿Y qué queremos decir con Buenas, buenas. ...que acortamos... ...la forma correcta de saludar... ...que decía siempre... ...buen día tenga usted... ...y como decimos solamente buenas... ...quizás no todos tenemos un día bueno... ...así que, que dejemos que se adelante... ...el espíritu navideño... ...y el tiempo de vacaciones... ...pero evitemos caer en las mismas torpezas... ...del año pasado... ...ojo con eso... ...empecemos de nuevo con las mismas torpezas... ...del año pasado cuando viene este esta época... ...por ejemplo... A saber, en el armado del arbolito, no repita lo siguiente. Romper la estrella principal superior, enredar las guirnaldas, eh, insistir con esas luces de antaño, viejísimas, que no son intermitentes o inaguantables por sus colores este, apagados. Eh... No, no, no repita la torpeza de querer convertirse en electricista y si no funcionan las luces, tratar de hacerle un, un bypass y esperar que se prendan. Y después, en el armado del pesebre, colocar eh, una, una cosa que tenga sentido, no no como el año pasado que puso una jirafa o un elefantito porque le daba suerte. Y no discutir con los opinólogos que critican nuestra obra de diseño y buen gusto. Ahora, otra cosa. Eh, sobre los regalos navideños. La elección de los regalos navideños. Y eso que hay un montón. Pero yo, traten de no repetir lo siguiente. No elija bombachas rojas, que son de la suerte. No elija calzoncillos blancos, porque ella es antigua. Eh, no ande preguntando qué necesita cada uno, regale lo que a usted le parece y punto, y ya está. Si se le, si se le rega... ah, Trata de no regalarle lo mismo del año pasado, eso también. Después, evite insinuar lo que le gustaría recibir, eso es otra cosa que empieza, ¿no? y a mí, dando así pataditas para ver si uno, el que le va a comprar el, el regalo se da por enterado pueden ojo no compre a último momento porque así le va a ir va a gastar va a comprar cualquier cosa y va a caer en manos de los de los vendedores por ejemplo no discuta con el vendedor de la juguetería que le ofrece lo más caro aprovechando de que está el bebé o, o el o algún de los sus hijos cerca después este eh, no, no, no no repita la torpeza de abrir el regalo Y, este, y no, no que cuando usted abra el regalo no ponga cara de sorpresa, porque usted ya lo conocía. Esa la gente se da cuenta. Eh, no ponga cara de, de cola con U, porque su concibe no acertó en su insinuación y tendrá que ir a cambiarlo. Después, este no pretenda que los pequeños posterguen el uso de los juguetes, como el año pasado, porque usted recuerda que justamente en el año anterior voltearon el árbol de un pelotazo y a ver fin de año evite gastar o regalar fuegos artificiales cuida a sus niños y mascotas eh, no discuta con el vecino de cerebro infantil que se divierte tirando cohetes y demás torpezas en las vacaciones por ejemplo que ya pasamos ya sobrepasamos el, sobrevivimos al a, la, a las fiestas y a fin de año y está, entramos en las vacaciones. Por ejemplo, no se caliente si el micro no parte o llegue a horario. Eh, no se caliente si justo antes de salir aumenta el combustible. Tampoco se enoje si lo que alquiló por internet es mucho peor de lo que vio en las fotos. Y a ver, ¿qué más? Eh, no reniegue contra esa malla de baño que ya no se estira como antes. El problema consiste en que usted engordó demasiado. Señor, no se moleste si le advierten que su pantalón de baño talle 4X, permita que se le vea la raya. Y por, por favor, no coman ni beban para todo el año. Entonces, ¿hasta cuándo las vacaciones cortas? Miguel Ángel nos ha dejado este este tema musical para para brindarles a todos en esta Navidad. Por María Carey, todo lo que quiero para Navidad eres tú. Ah. Ya faltan pocos minutos para llegar al final de este programa antes de hablar sobre el cumpleaños de la radio de esta radio del cfp 24 radio el aprendiz vamos a, a auto felicitarnos todos todas acá dentro en esta en esta mesa en este recinto eh, por el día del productor que fue el el día eh, 6 de diciembre eh, así que le decimos feliz día a todos los productores de radio y esta fecha se instituyó en memoria de la notable productora de radio y televisión, Paloma Efron, más bien conocida como Blackie. Eh, Paloma fue eh, una excelente productora, de, como les decía, de radio y televisión, y muy eh, muy auténtica en todo lo que realizaba. Eh, nació en Entre Ríos el día 6 de diciembre de 1912. Y por ella se instituyó este día, este así que día. Eh, un Nacional. saludo a, un, a todos los productores y a todos los que día a día aportan su granito de arena en todos los proyectos, ya sea de radio o televisión, sí, que lo hacen, de comunicación y que lo hacen con mucha pasión. Y ahora pasamos a hacer una breve mención de, y recordación también de de lo que es la radio acá en el CFP24. radio sí, la hoy aprendiz. está eh, cumpliendo años. Cuatro años. Así nos han dicho eh, nuestra operadora estrella Silvia Vives el otro día que nos ha invitado a su programa. Agradecemos la invitación, pero bueno, por temas de justamente producción del programa de hoy, no pudimos llegar hoy tempranito y ellos ya estuvieron festejando a la mañana. En su programa, que el programa de ellos se llama eh, Calistenia, ¿puede ser? No, Micelaña. Micelaña. Uno, uno recuerdo, Micelaña, y hay eh, otro espacio más, pero ese sí no recuerdo el nombre. Bueno, ¿eh? Un cortado. Ah, es, es lindo ese nombre. Me trae como recuerdos. Sí, y, eh, como También decía. También nombramos ya que estamos a Banda al Aire, que está los viernes. Ahora ya finalizamos, porque este viernes es la fiesta, no pueden no pueden estar, pero han estado desde el principio de la radio, por lo que tengo entendido. Eh, bueno, esta radio, si bien cumple cuatro años, eh, en el año 2012 se terminó de dar forma a este proyecto institucional, la radio del CFP24, dentro del marco del trayecto en comunicación con los docentes Georgina Otero, fernando zucker en el área de periodismo de periodismo silvia vives y Xvier Herrera, en operación de sonido eh, hicieron apasionante este taller en nuestra opinión humilde eh, como como estudiantes de, del, del taller que los hemos tenido ahora no en esta en esta en este año en el año 2016 el aprendiz radio es un medio de comunicación alternativa y comunitaria, cuya finalidad es difundir la identidad de la comunidad del Centro de Formación Profesional 24 y del Barrio de Flores. Esto dice en la página web del CFP24, pero nosotros sabemos, con nuestros compañeros también, que vamos más allá, como estamos en Internet. No solamente queremos eh, difundir lo que sucede y lo que pasa en la comunidad de Flores hacia la comunidad de Flores y hacia, hacia todas las comunidades que podamos llegar. Eh, la radio de la escuela se constituye como un espacio de experimentación y práctica que permite a los estudiantes vivir la experiencia de participar en un programa de radio de verdad, pienso yo. Muchos estudiantes han pasado por aquí en estos cuatro años. Varios programas han salido al aire. Nosotros, pienso que también mis compañeras, por eso las incluyo, ahora ellas ya van a decir lo, lo, su opinión y su punto de vista, nos ha dado... Eh, la posibilidad de transitar un camino nuevo y aquí podemos andarlo. Eso es lo que pensamos. Nosotros queremos seguir estando el año que viene, mejorando, eh, haciendo lo posible y aprendiendo, siguiendo, aprendiendo. Porque comunicar es un arte complejo y a su vez, como hablábamos anteriormente, mágico, ¿no? de nuevo esta palabra. Eh, porque mmm, podemos sostener en el aire las palabras para junto a los oyentes transformar la realidad individual y colectiva en un acto recíproco, ¿no? Me imaginaba cuando decía esto que a través de no esas líneas de cables como antes en las películas se veía hasta donde llegaba el telégrafo por un cablecito largo y eso yo pienso como algo que que... que, que así, no sé, escupe eh, palabras, ¿no?, en el aire a través de, de internet y podemos llegar a un montón de gente. Para que también conozca eh, lo que pasa, cómo se conforma nuestro país, nuestra cultura, me resulta súper interesante que pueda, que alguien eh, piensa, lo hablábamos con Mónica el otro día, eh, pensando en el programa, que, que alguien que te escuche en otro país diga, yo quiero escuchar esta radio porque acá me, me dicen como qué es lo que pasa que un lugar otro eh, acá la gente que viene de, de otros países incluso de Europa y todos turistas piensan que o sea, se maravillan y también se se conectan directamente con la cultura de este lugar algo que nosotros mismos desde acá desde los porteños eh, me hago cargo no no hacemos no así que doy por eh, paso libre a empezamos por norma nuestra compañera que la cargo desprevenida o... <risa> bueno mónica sino sí, cómo... norma toma su matecito tranquila y como eh, esa palabra tan cortita ¿no? y de cinco letras eh, siempre ronda a lo que es la radio la magia la magia que uno siente y la magia que transmite y que se genera del otro lado porque las personas eh, se transportan, se imaginan eh, cómo será, quién será el que está hablando, eh, o cuando uno le comenta sobre cierta información, se imaginan los, los lugares, los sitios, eh, la música que uno pone al aire, como también puede transportar al oyente y como a mí me pasó en el, en el primer programa que emitimos de Fuera de lo Común, eh, una persona muy importante para mí, que es mi hijo, nos estaba oyendo y habíamos puesto en la en el segmento de nuestro querido Miguel Ángel el tema cambalache y a él le llegó instantáneamente, puso eh, la letra, la escribió en su... En su facebook porque le pareció este le llegó le llegó esa letra y que si bien él lo conocía al tango eh, escucharlo mediante la radio lo, le transmitió otra cosa y esa magia que se genera en la otra persona es lo que hace tan apasionante esto y el que uno lo disfrute al realizarlo yo por por eh, Por empezar, eh, agradezco infinitamente eh, al CFP que me abrió las puertas y he tenido la experiencia de transitar por varios sitios en los que he estudiado desde mi adolescencia y en ninguno había llegado, en Europa, eh, llegué a sentir lo que me hicieron sentir en este sitio, el sentimiento de pertenecer, de pertenencia, de, de sentirse parte, el eh, de que te abren las puertas, pero te la abren para que seas parte del, del sitio. Y así, eso mismo también lo siento desde el taller de radio, cuando lo hice el trayecto, cuando cursé el taller, también acá en el programa, y eh, en todo lo que se refiere al CFP y a la radio. Y la oportunidad tan importante, como dijiste vos, que nos dan para transitar esto, que para mí eh, hubiera sido algo impensable, que si bien me apasionaba y me gustaba, jamás hubiera soñado que iba a tener la posibilidad de hoy estar sentada enfrente de un micrófono y estar viviendo esa magia que formaba parte de mi vida. Buenísimo. Norma. Bueno, yo también agradezco al centro y acá también al Zuka, que es, como dice un mentor, ¿no? Y nada, bueno, así que muy buenísimo, o sea, todo. No sé si me dejan, ¿puedo hacer una pequeña reflexión? O sea, leer sí. algo, si ¿Sí, alcanza el tiempo. ¿Damos sí, con el sí. tiempo? Me la, me mandaron una reflexión eh, por el WhatsApp y me gustó. Y estaría bueno para analizar y empezar el año que viene, ya que sí. Bueno. bueno, se me acaba de apagar. Bueno, esto es una... Dice que en la India se enseñan las cuatro leyes de la espiritualidad. La primera dice, las personas que llega es la persona correcta. Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada una de cada una de las situaciones. La segunda ley Dice, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido nada pero nada absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera ni siquiera el detalle más insignificante no existe el si hubiera hecho tal cosa hubiera sucedido tal otra no lo no lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado y tuvo que haber sido así para que aprendamos esta lección y sigamos adelante Toda y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. La tercera dice, en cualquier momento que comience es el momento correcto. Todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después. Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. La cuarta y última dice, Cuando algo termina, termina, y simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esta experiencia. Creo que no es casual que estén, hasta o que estemos leyendo esto, y a mí me lo mandaron hoy como último día, y quería comentarlo al público, a ustedes también, a mí me pareció muy bonito. No sé sí, qué, me, me encanta. encanta. Sí, a mí y muy verdadero, porque como les decía, que yo he pasado por varios sitios y llegar acá al CFP24 y al haber descubierto el taller de radio y al estar hoy sentada acá, eh, llegó justo en un momento muy importante de mi vida y creo que fue el momento justo en el que debía llegar. Bueno, tenemos una... Un saludito, una grabación que nos mandó nuestro compañero Miguel Ángel Morales, porque él ya se, se está tomando sus merecidas vacaciones. Y bueno, no me queda más que, que agradecer a nuestros operadores, Xavi Herrera, Silvia Vives, a nuestro profesor y, y no sé, mentor, que siempre nos está apoyando y llevando acompañándonos y, bueno, empujándonos también a, a que sigamos y que vayamos para adelante. Bueno, también agradezco, por supuesto, a la escuela, que conozco bastante y, y la verdad que aprecio todos los días los momentos que podemos disfrutar de, de nuestros docentes. Así que ahora, saludo y después cerramos. Vamos a escuchar también una canción que creo que también dice algo. Va a escampar en la nuevas amigas. Y ya está tratando Miguel de aparecer en nuestras en nuestros oídos y con nuestros oyentes. Bueno, también esperamos este el año que viene estar juntos de nuevo con Sí, por el... supuesto. estamos esa es, es nuestra nuestra idea y bueno Estar en grupo, lo que lo que comprende sí, un grupo un equipo eh, en el número en el número que sea bueno eh, no no nos está logrando pero vamos a eh, nuestro compañero nos mandó un gran saludo y también eh, resalta el hecho de poder encontrar agradece a la escuela y el hecho de poder encontrarse con gente valiosa y nueva y que ¿Qué? yo lo tomo como que es Ahí viene. Creo que todos estamos agradecidos por la capacitación recibida a la que hay que sumarle las nuevas amistades que surgen de la buena onda que existe en toda la escuela. Gracias por todo. Breve, como siempre, nuestro amigo Miguel Ángel Morales. Agradecemos este saludo. Y vamos al tema musical y ya cerramos el programa y agradecemos todas y las chicas que no están también seguramente agradecerían la oportunidad de poder haber hecho este programa fuera de lo común, común. separa bien o todo mal y aunque pierda lo que tenga se va a morder para aguantar hoy que claro de las cosas que no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla, algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. sal y también él y conecta con sus pasos carreando fa ser En el final de Fuera de lo Común te vamos a repasar, vamos a repasar las vías de comunicación para lo que quieras escribirnos. Fuera de lo Común Radio, cfp24.gmail.com es nuestro mail y Fuera de lo Común, nuestra página de Facebook. Vamos a volver a estar con vos el año que viene, pero tenés que esperarnos, tenés que esperarnos un poquito. Vamos a tratar de... ...podés grabarlos también... ...podemos subirlos en Facebook... ...los programas... ...y puedes vas a poder repasarlos... ...y escucharlos por ahí... ...porque sí, los ahora, temas en general... ...son totalmente actuales... Sí, ...es ¿eh? lo que nos en, sucede... En, ...en esta etapa de vacaciones... ...vamos a ponernos al día... Eh, ...y empezar a subir a nuestra página... ...que está un poquito olvidada... Eh, ...varios de las leyendas... ...y mitos que hemos compartido... Eh, ...las poesías... ...y algunos temas musicales también... ...bueno, así que repasamos... ...y te contamos... Otra vez, los que hacemos este programa en la artística, Néstor del Río. Operador técnico, Silvia Vives, las damas primero, Xavi Herrera. Coordinación general, el señor licenciado Fernando Zucker. Y los colaboradores y colaboradoras, nosotros, Empezando por Norma Calizaya, Elizabeth Fasano, Miguel Ángel Morales, Mónica Ochoa, Lea Privil y quien les habla, Laura Roca. Así que no se olviden y espérenos, búsquennos en Facebook, sí, fuera de lo común. Espérennos hasta que retomemos esto tan lindo que hemos proyectado para vivir y para disfrutar la magia junto a los oyentes. Así que decimos juntas. Chau y hasta pronto. Hasta pronto y eh, hasta el próximo nuevo Fuera de lo Común. Norma, hasta, hasta pronto. Hasta hasta pronto. Chau, no quiero decir chau, chau, chau. Nos va a salir. Eh, Nos vemos pronto. Marcelo Quinelli, el, la despedida. Sino. No son palabras de él no, Una hasta siempre sería. Hasta pronto y hasta siempre. Y gracias, gracias a todos y a todas. Esto fue fuera de lo común hasta la semana que viene